Hello.、Yeah. Yeah. Aló, a l ó a l g u i e s t a m o s Estamos. Sí, algunos t r e uno, tres probando. ¿Cómo sí, están, muchachos? ¿Qué Sí, sí, sí, sí, sí, sí ¿qué tal, atención tal, señoras y、sí, señores? ¿Cómo están? Un gusto de saludarles. Día viernes nueve de septiembre, San viernes, Sergio.、Es. Gracias a Dios es viernes. Por fin es viernes. Como dice un semanario, el mercurio tenía un nuevo. Sí, salía los viernes. Mire, sí, gracias a Dios, es viernes.、Gracias. San Sergio a l o Mar, Recuerda Central Católico en el día de hoy. ¿Cómo está don Juan Pablo Omar Sergio Angulo? ¡Bien! ¡No, ah, n、no, no, Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a todos quienes están junto a nosotros. San Sergio hoy Díaz, me imagino que nuestro colega se celebrará en ¿no? sí, sí. el día de hoy. Sí, por supuesto.、Ah, entonces vamos a estar junto a él en n u estas r、eh. celebraciones. <risa> Y, qué solidario que es este Juan Pablo. ¿eh? Oh, Juan Pablo es muy, muy solidario. Saluda a toda la gente de la locomoción colectiva que en este momento está sintonizando la radio, esperando el rojo para poder、eh, llegar está, a aquellos que n o estaban siendo fieles. s e perdieron <risa> todo lo que dijo Ken DJ Pata. ¿Por qué? ¿No, no escuchaste? No, ah, te no, lo perdí.、No、porque... ¿Eso te pasa cuando no e s t á escuchando? ¿No es así? Es que estaba, usted sabe que estaba tratando de terminar algo que no podía terminar. Muchachos, tenemos saludos. <risa> te dimos saludos. Se le va a cortar el teléfono. ¿Ah? Adelante, señor. ¿Y con culo está por ahí? Sí. ¡Ah! Oye, vamos a esta viti. ¡Ah! Dios mío, eso no puede salir. a y g a señor. ¿A qué hora? A, a las diez, porque antes tengo un biché con.、Eh... ¿Con quién? m a r g o Ya, a las d i estaban z e ahí entonces. La a las 40, a l a l e n t a a y la firme! Yo creo, a las 10, 10 y 10. 0 c u a r t o se v Loco. ¿Ah? ¿Ah? Me está bebiendo bien, lucas. Oh Dios, empezamos a orar. Ya, s era para hacer l zap, va o Ya, con dos p u s o s quedamos arreglados, ¿vale? <tose> no, ya, no, ya. y Maylobo, <tose> le dará permiso a la. La, la, la, la, la. Ya, chao cabros, que l e vaya a g u s t a no、chao. estoy escuchando. Vale,、oh, gracias, no, gracias. gracias. Igual para, vea, para que la gente vea lo feo que es. <tose> sí, lo, lo que estamos pidiendo permiso, porque no, yo soy <tose> el, el personaje incógnito. El personaje incógnito, Yo voy a ser el personaje incógnito a partir de hoy. Oh, yeah, bien, bien. Por, por favor,、okay. yeah. el incógnito, el incógnito, ya e s a o El incógnito,、chao. ya vamos. Buscando a Wally, <risa> buscando a Barney. <risa>、ah, Comencemos、ya. de inmediato a analizar inmediato, las informaciones. Muchacho, pero,、eh, lo、favor. más probable es que a lo mejor tengamos hoy día o inauguremos hoy día el segmento. Tenemos música de segmento de entrevista, pero por supuesto, Kitty e estuvo preparando el segmento de entrevista.、Aquí. Tenemos. En tanto, yo saludo a q u i é n está de santo hoy día. La entrevista Sergio Gomar, con... estábamos saludando justamente el nuevo. Sí, o、no. s Para que se acuerde, todos los s e r g i o nos pueden invitar. Vamos a la casa, hacemos los mismos chistes. Nosotros somos entretenidos. Sí. Dentro y fuera. De depende, también hacemos despedida soltero. Exactamente. A、sí, e s e ñ o r le hacemos el elefante. e Están h、claro. alcanzo, alcanzo a b l a n con d o l a t r o m p a acá. l a r o a h yo a l c a n z o yo a l c a n z h ¡Ah! ¡Ah! me ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! h a r a h ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! h a e Espero, No, si la cámara está mirando para el otro lado el día de hoy, esperando que llegue nuestro entrevistado. Tenemos entrevistado ilustre. Dice que viene. Sí, lo más probable es que viene. De amigo personal. Sí, amigo tuyo t a m i amigo personal. El mío también, sí, claro. Sí, por、pues, esto, señor. Sobre todo para、ah, hablar de un tema que se hace mañana, pero eso lo vamos a ver después. Sí, sí, sí no, tú tranquilo nomás. Sigamos revisando información. s、sí, yo al, al le cuento el tiro. p o r q Usted e u me ayuda si se me olvida algo, ¿ah? ¿eh? Ya, perfecto. Pero, pero, pero, pero, pero. q pero... se llama Cristian Lobo. Sí. Ah, bien, bien, bien. Oye, muchachos. Eh, ¿Supieron eso que me diraron el colegio en Pender? Sí, sí. Oye, fue, fue esta madrugada, ¿no? Esta como, madrugada. como a las 3 de la、como、mañana. A las 3 de la mañana. Y al final. Tres ya... detenidos. Tres detenidos porque parece que el resto arrancó. Lo que tengo... que Parece que eran cuatro. Y. y lograron más, más del 70% de su vida. Sí, efectividad. <risa> viste que el cambio en general sirvió? Claro. No vamos a estar invitados a nada, <risa> lamentablemente, según se señalaran del Liceo r a h u e Bueno,、sí. t e n i e n d o m i s i l i o ahí y lo... Nos no llegó visita, ¿Tú... espera un、ah, segundo.、Ya. Esto todo sale en vivo, o ¿eh? Ya, perfecto. Yo voy a rellenar por mientras. s c o estás, gobernador? Adelante, no, por favor, asiento. Le, le compramos silla del mismo color. De mi... <risa> de sí. Sí, por favor. Oye, la silla、sí, igual es roja, sí, o sea, que igual que la casaca.、Retorno. Todo esto está saliendo con、uh, w e ¿eh? b cara. Lo siento, porque ustedes son la gente más importante. Ya, yo soy el. n n m e s n t o y saliendo.、Yo. Ahí e s t a o Ahí estamos, ¿ves? Ahí estamos.、Yo、ya. t o d Todo lo、estar. que preparó durante todo el día, por favor, la cortina entrevista. La cortina, ahí viene la cortina. Ah, sí, ¿sí se hizo la cortina. Ah, sí, ahí estaba. Claro, no te vivo yo. s i z o la cortina,、ah, avisaron、sí. cinco minutos antes. Sí, no, no, bien. e lo tú único que trajeron, a l c a n z a r o a p a r t e n e a m o s que portando bien, trajeron dos cuerdas de espalda.、Sí, Está la cosa cruzada. Sí? Podría sí? pasar después, de hecho, se pueden poner ahí para que la gente las conozca. Ahí estamos saliendo, de hecho, por. Vuelven, estamos saliendo en este momento. Pero bailó. Sí, bailó Yo la verdad no sé si a mí me tocó la mejor parte. Sí. No, no. a n d a canchero. Y todo porque no se ve la cámara. Ya. Vamos a darle la bienvenida oficial. Ahí sí, ahora sí. Ahí sí,、está. Ya vamos de inmediato porque ya son, son las 7.14 y, y、eh, no tiene que ser también en el día de hoy. Tiene actividades, ¿cierto?、Sí. Antes que nada, déjeme presentarlo. Con nosotros inauguramos el siglo de entrevistas ¿El siglo? con el gobernador de la provincia de a s o r n o Rodrigo Caguá. a e s t e estudio es bastante grande. e n t r a bastante gente, e ¿eh? Claro, impresionante. Tiene partidaria. s o tiene muchos seguidores, es t a m o s viendo los lienzos allá atrás. <risa> ya, vamos de inmediato, muchachos,、eh, para conversar. Vamos a partir, de hecho, bueno, nosotros conversamos diferentes、uh -huh. temas, pero queremos ver también el tema de la salud y el tema de la corrida del día de mañana. ¿Partamos、ah, sí. por ahí? Perfecto, sí. Bueno, mañana tenemos la primera corrida de invierno.、Eh, está enmarcado dentro del. Del programa de gobierno elige i r Sano, que, que bueno, lo lleva la primera dama de la nación. Y lógicamente es una forma de demostrar、eh, que en invierno también se puede hacer deporte, y es por eso que mañana se corre. Hay cuatro categorías:、eh, todo competidor, senior,、eh, gobierno y periodistas. <risa> ¿Hay categoría periodista? O sea, hay categoría periodista. Bueno, ¿Ah? c r i s t i a n e s representante de Vivir Sano. Claro. <risa> ¿Quién va? ¿Quién va en e s t Los premios periodistas, en primer lugar, una. ¿Quién está bien? ¿Quién está bien? ¿Quién está bien? n q u i é está bien? n q u i n está bien? ¿Quién está r i e n q u i n está bien? ¿Quién s t á bien? ¿Quién e s o á i e n o u i é n s t e b e s q u i é n está bien? n q r i é n está b i e i está b e n q u i é está e n ¿Quién está b e n q u i é e r o á b e n ¿Quién e s t i e n q u i é e s t n ¿Quién e s t i e n ¿Quién está bien? n q u está b i n l u i é n está bien? ¿Quién s t á i e n q u i é está b i e l q u i é n s t á i e n q u i é está b e l q u i é n está bien? n q u i n está bien? n q u i está d o e n q u i é e s t o e l r e c o r r i d o Parte de toda la gobernación,、eh, llega hasta Bilbao, arriba e、eh, eh, cruce Lynch, ¿Ya? vuelta por Maquena hasta la gobernación, un poquito más de 3 kilómetros.、Oh, no, sí. <ríe> sí、pues. Así que. Tiene aquí su vida. Yo、no. garoto con la primera cuadra. Yo <ríe> garoto <ríe> de la, me garoto esa, de la esa, gobernación al kiosco. Eso está c o p a l l a Dice que el gobernador colocó vehículos en cada una de la s esquina,、sí, n、no, u s c a s esa. De hecho, me imagino q v haber gente de Samo. <risa> va, va a haber una u n ambulancia a de Samo especialmente para los, ¿eh? los. Hoy día los, los... perritos acostarse temprano. ¿eh? Vamos va, va a intentar, de hecho, hacerlos para concentrarnos. Hay que concentrarse.、Sí, s、sí, sí, a dónde、correr? se van a concentrar?、Sí. Dígame, para para acompañarlos. ¿eh? Esta es la primera、uh. carrera, perdón, esta es la primera carrera, don Rodrigo, que、eh, <risa> va a competir en este año. <risa> <risa> <risa> es la primera carrera sí, que h、sí. a competido en mi vida. ¡Ah! ¡Ay, ay, a a h hola! ¡Caí! ¡Y cayó s o l i o ¡Caí solito! ¡Caí solito! o e la otra que nombraron! ¿Dónde está la asesora? ¿Dónde está ¿Dónde la asesora? a la asesora? a d e á l e n e s s e s o e s o imagen? ¿Se p u e la conversar? Está tomando café Está, ¿Eh? ¿Está tomando ¿Está ahora? café. El director lo cogió para、está? la o f i c i n a No, el director, a qué no. terrible. No. Pero, pero, ¿es la primera que va a correr año? No, no, no. este año? Este año,、no. o Este año. Sí, este año es la primera. Pero dice que、Con、se、año. está preparando por la hocha. Sí. Sí. m Por a b l e Ahí me tienen palabreado, o ¿eh? <risa> e s t o y viendo oferta del exterior. <risa> Bueno, un, un poco, un, no, lo, lo que pasa es que un poco para la de, de esta ya vimos el recorrido, las、uh -huh. partic los participantes y las inscripciones. ¿El mismo día? El mismo día, a, entre nueve y nueve y media, es la inscripción.、Eh, yo estoy, y quiero llamar a todos los, a los papás, a las mamás, a los, a los niños, a todos los muchachos que quieren ir a correr、eh, una maratón,、eh, digamos, chica, de tres kilómetros, fresca, familiar, familiar, más que nada. Eh, que vayan para demostrar que nosotros también se hace deporte y, a, y, a, y en cualquier periodo de lo, del año. Eso es lo importante, de hecho, el, el, la vida sana. Exactamente. Es, ¿Hay l e d a d a premio o no? ¿Hay un a p i t o n a y c o s a s a s í p i Sí, v a a d a e r p o l e r a de la universidad.、Eh, se está poniendo con、eh, la Universidad de Santo Tomás, si no me equivoco, sí.、Mm, no. Creo que sí. l l e g Santo que... Tomás, la u Pero... l、claro. a quemando papá y buscado, todo se coloca. Hasta l UCI. De la Universidad de Santo Tomás. Ah, ya, gracias. Sí, sí, sí porque. Me a u e r d locales nocturnos para nocturno los periodistas también. Porque...、Ah, porque... no, bueno, bueno. Se está vengando, se acuerda que cuando Rochina s u m i ó lo que más le preguntaba. ¿eh? ¿Sí, pues? ¿Ah? y, y va a ir al casino usted, ¿no? <risa> ¿Cómo son las instalaciones del casino? Ya, ya pasó ese estado. Ya、cierto? se me olvidó ya esto. Sí, ya, eso ya. Sí, ya, sí, sí. ya pasó. Esta, esta corrida hay que decir que fue suspendida. En primera instancia. En primera, en primera en instancia, a raíz de la muerte de q u i n c i ó l o g o que ustedes ya conocen, sí, y、Porque、lógicamente por、mal. un tema de respeto a una persona que ha hecho tanto por el deporte y por Osorno, creo que era necesario haberla suspendido. Hay que recordar que la única persona que llegó ahí fue Andrés Mujica, que nadie le avisó. <risa> se pasó a cambiar a la radio q u e está en la esquina. Y pasó votado. e <risa> no es chiste. no es chiste siempre.、Sí. Sí, Era el único que estaba para los hijos juntos. <risa> Estuvo un poco enojado, b o Sí, d h e c h Viene corriendo a <risa> m Vamos a ver,、eh, futurología.、De、ahora usted se va a un TEDEM. Al TEDEM Evangélico, a las 8.、Eh, tenemos... ¿Dónde lo.? Disculpe la ignorancia. ¿Dónde es? ¿Dónde es? La asesora ¿La asesora? la asesora, la asesora, la asesora. ¿Dónde el t e v e o m Tampoco e b ser. Bien, ahí hay un silencio donde podría estar su comercial.、Sí. En este silencio podría estar su auspicio publicitario. No, no, pero. pero... Pasemos al otro tema, sigamos, aprovechemos. sí. Lo... Educación. Vamos. ¿Qué... Bueno, ahora aquí entre nosotros y、sí, de aquí, de Osorno, no, no sale. Eh. ¿Qué pasó de ese enredo que algunos nos perdimos, que usted dijo, que e l o t r o dijeron que después se ofendieron? Bueno, la verdad es que,、eh, bueno, sí. Nunca no, había escuchado la pregunta tan directa. No, ¿sí? que lo que pasa es que los jóvenes estudiantes reclamaron porque el gobernador.、No, no、Habían dicho había... que e r a un d e s c e l e b r a d o Y eso lo dijo la presidenta del Colegio de Profesores. Esa era su interpretación de lo que yo había dicho. ¿Y qué dijo finalmente?、Ah. Eh, ella dijo: en, Yo tengo la carta del Colegio de Profesores c u a n d o dice,、eh, el gobernador dijo que, es decir, dijo que、eh, ellos, ellos estaban, no sé,、eh, ¿cómo se llama?、Eso、era su interpretación, dicen que el, el, el gobernador. Dice que los alumnos son un desesperado. Yo jamás en mi, en mi declaración he dicho esa, esa palabra y, y tienen que hacerse cargo ellos. Pero bueno, eso ya, esa, ese、Ustedes、tema ya p s ó hoy. s、sí, o c i a d o、no, y porfiados. í son pero... complicados y porfiados, pero son, los, muchachos, los muchachos, los jóvenes, generalmente son así por, por su misma juventud. Lógicamente, quieren las cosas al tiro y, y tienen un idealismo que es bueno, pero tiene, ese idealismo también tiene que ser un poquito controlado en el sentido que、eh, a veces nosotros, no, las cosas, no todas las cosas se pueden al, a, al tiro. Cree... La inmediatez no, no, no siempre no se puede, digamos. ¿Usted cree que en algún un punto, una de las cosas que nosotros sabíamos que usted estaba dando una entrevista en otra radio y llegaron al u m n o ¿Siente que se ha pasado, no, no solamente en su casa, pero siente que se ha pasado un poco la raya del respeto con esto de, de, de luchar por, por sus ideales? ¿Se ha pasado、uh -huh. esa línea que es difícil, pero se ha pasado un poco el respeto a, a ciertas cosas? Mire, yo en general te, te diría que en general los muchachos son todos respetuosos. Hay ciertos grupos más radicales, y lo sigo insistiendo, que son tan politizados y están manejados、eh, por intereses de algunas personas, que esos,、eh, esos muchachos no, no es su afán, no es、eh, la solución del problema、eh, de la educación. si su... Ellos quieren mantener este status quo lo más tiempo posible porque le sirve s a ellos, le sirve s a, a quienes lo, lo apoyan y hacer ver que este es un gobierno que no, que no se empodera. Y la verdad es que frente a eso, ningún gobierno podría hacer nada. Porque lo que está ofreciendo hoy en día el gobierno es mucho más, es, es u n real reforma a la educación y fue. Y es mucho más de lo que se hizo、oh. en la anterior. En、eh, los últimos 20 años. No no, no, no, no, ni siquiera. Si en los 20 años se han hecho cosas. Pero en la Revolución Pingüina del 2006, si no me equivoco,、uh -huh. lo que se ofreció fue mucho menos que lo, que, lo que, se, que se está ofreciendo ahora. Y resulta que a la primera o segunda estaban todos desmovilizados. Y resulta que ahora, con todo lo que estamos haciendo en tema educacional, con lo que todo el gobierno está apoyando. Poniendo de principio ya 4 mil millones en la, en la mesa, resulta que no, que ellos quieren más, y quieren más y quieren más y quieren más y quieren más y quieren más. Y la verdad es que eso da indicios de que no quieren solución, sino que mantener este e status quo. Ha sido muy difícil el, el tema de decidir, por ejemplo, el,、eh, los problemas que se tuvieron afuera de la Casa de Arquitectura en, en Julio Busto,、ah. porque ahí la decisión cae. s e s mi intervención? Ah, h Sí. a、ah, r Bien. bien. Ah. Ha, sido, ha sido complicado porque yo creo que va a ser lo más difícil. Carabinero estás como esperando ahí, gobernador, ¿qué hacemos? ¿Desalojamos? ¿Usted negocia? Siempre, Sie siempre hemos, hemos、eh, estado por、eh, la, la conversación, negociar, eh, de, eh, digamos, todo el mundo derecho a expresarse, pero de esa forma no, uno no lo puede hacer.、Eh, y lógicamente uno trata de negociar, negociar, pero llega un momento que se da cuenta que. Lo que menos quieren negociar, sino que es tomarse el, en ese caso la ruta en el tema de la entrada de Chuyaca y había que actuar. Y vamos a actuar en cada vez que se produzcan este tipo de, de, de situaciones. ¿Por qué? Porque, a ver, siempre digo, ellos tienen derecho, todo el mundo tiene derecho a, a, a manifestarse, pero hay otra gente que también tiene derecho a otras cosas. Había una cola de no sé no sé cuántos. s、eh, f i l a filas de gente, llevaban una hora. Eh, una hora, hora y media esperando, y esa gente también tiene derecho. A ver, la democracia es, es que tus derechos llegan hasta donde invaden los del resto. O comienzan los lo de la otra persona.、Ajá. Entonces, parece que ellos no lo entienden, o, o si lo entienden, les da lo mismo la democracia, porque la verdad es que no, en esos casos no creo que respeten mucho la democracia. Y bueno, y uno tiene que actuar en conciencia y tiene que hacer las cosas. Lo que me parece mal es que hayan autoridades que digan que、eh, el procedimiento de Carabinero estaba mal. Siendo... Ahí, ahí la próxima pregunta iba a Brayas. u r o lógico, es decir, y, y lo voy a decir con todas sus letras. e l alcalde dijo, le, le pareció muy mal el procedimiento de Carabineros, siendo que él como gobernador hizo lo mismo y más. Entonces, para unas cosas bien y para otras cosas no bien. Es decir, definámonos.、Eh, ¿Por qué、eh, en esa época una actitud y ahora de otra actitud? Hay, hay que mencionar usted estaba. El, por ejemplo, sí, yo estaba ahí. Nadie le vino a contar lo que estábamos. No,、viendo. nadie me vino a contar lo que estábamos. Nosotros、usando. estábamos ahí, por ejemplo, vimos que una niña recibió un piedrazo, por ejemplo. Sí, sin, sí. Que, el peligro que había ahí también. Y que, y que se, no sé si fue con la intención de tirárselo a la prensa. El piedrazo que finalmente le llegó, había un c a m a r ó g r a f o t a m b i é n había. A ver, si el tema era con carabineros, ¿por q u e los piedrazos no llegaban? Era bastante clarito cuáles eran los verdes y cuáles éramos los puros. c o La mayoría lo、no、de los v e r e r a n daltónicos. <risa> Entonces, ahí está el tema. ¿Eh, ¿Cree que hay un aprovechamiento político? Por supuesto. ¿En e s a d e c l a r a c i o n Pero lógico, lógico. Quiere, quiere hacerse ver un defensor de algo y la verdad es que cuando fue gobernador hizo cosas peores.、Eh, lo recuerdo en la plaza de armas. Una, una, ¿cómo se llama? Un, un, un, un área común y mandó a desalojar todo eso. Entonces, eh, eh, uno tiene que ser consecuente con sus principios,、eh, consecuente con lo que dice, con lo que hace. Entonces, claro, cuando era gobernador lo hacía y ahora está criticando a Carabineros cuando él tenía la potestad sobre Carabineros lo hizo. Entonces me parece mal, eso es, eso es. se ve mal frente a la gente porque la gente lo sabe. Sabe que, en, que el alcalde Bertín fue gobernador y fue intendente, y en otros lados, como intendente, también mandó a Carabineros a hacer otras cosas. Entonces, uno tiene que ser responsable. Cuando me, yo estuve ahí en esa, en esa en protesta, y la verdad es que、eh, a veces dan ganas de hacer más cosas. Porque de, de verdad uno veía cómo quemaban mobiliario,、eh, destrozaban, y resulta que están preocupados porque supuestamente lo, eh, eh, las bombas lacrimógenas rompieron cinco vidrios. Entonces, perdóname, cinco virus, seis virus, diez virus contra mobiliario. Sí, e s t á n、eh, quemando en,、ah, en la vía pública. En la vía、todo? pública y más encima colocando alambre, haciendo un montón de cosas. Que, que... Entonces, no, no, eso es aprovechamiento político, nada más. Bueno, Nauro, ¿usted pasó de, de ser eh, eh, un digamos, ciudadano común y corriente? No ¿No? no, no, no. Eso le quería consultar yo, de pasar de ser un ciudadano común y corriente, pizza línea, que iba. <ríe> <que ríe> Que hacía cosas que uno quisiera hacer, pero no puede <risa> a o c u p a r el cargo de inmediato de gobernador, un cargo que obviamente tiene el blanco de todo. Pues, seamos honestos: si hay una protesta, la culpa e del gobierno, y como aquí hay, no hay otro representante、Exacto. del gobierno que el gobernador,、uh -huh. la culpa es del gobernador.、Uh -huh. ¿Cuál ha sido la situación ahora desde esos tiempos hasta ahora? ¿No se arrepiente, me imagino? Eh, a veces sí, ¿eh? ¿para a qué? p a a r qué? No, sí,、en、lógicamente. ¿Sabe En que vine la a meter.、Sí. r s por qué se lo consulta también? Porque, por ejemplo, en la emergencia del Cordón Caule, ¿cuántas horas debe haber dormido ahí? ¿Dos?、Eh, ¿Una? ¿O y pasé... ¿O la... dormí arriba del auto? <risa> pasé la primera semana allá en el Cordón Caule.、Eh, no, la primera、no. semana estuve allá y la verdad es que se durmió súper poco. No solamente yo, a ¿eh? sí, Bueno, v i m todo e era... gente... el comité operativo, todo el comité carabinero, ejército, investigaciones, todo el mundo estuvo, estaba ahí y no, no solamente yo, hay un equipo hay Gente que está trabajando y todos dormimos muy poco esa primera semana. Bueno, y la semana siguiente ya la, la emergencia ya pasa.、Eh, habíamos realizado un buen trabajo, pero igual estábamos, estábamos, digamos, siempre preocupados. La situación, y bueno, y como dices tú, s í la verdad, uno dice se arrepiente, dice chuta, me gustaría estar donde están el resto.、Eh, a veces los días sábados.、Eh, No dan ganas de, de salir. De, de, de salir, nada, nada, nada. nada. Un día sábado sea, en la noche, la verdad es que las horas de sueños son más pero, son ¿se apreciables. apreciables. Partido de esto, yo me acuerdo cuando lo hemos dicho muchas veces ya, pero a lo mejor la gente no. A mí me llaman de Santiago a decirme, es Rodrigo Gaguar. Y todo el mundo me decía, no, se acuerda que comentaba, y hay una foto, y la única foto que tenía era cuando estaba disparando. Disparando,、claro. exactamente. Entonces, a s t a m o s dando todas las vueltas. Dice, no, esa foto no puede ser. Y yo l l a me d a no, no, no, no es. Si no, no puede ser. Y hubo mucha crítica por.、Aquí. Un buen, rato, un buen rato. Y resulta que mucha gente que l a criticó el día de hoy está detrás suyo y lo está apoyando por una posible candidatura. ¿Cree que hay un. De, para alcalde. ¿Cree que ha habido ahí. usted lo ha convencido de que había que esperarlo usted? ¿Cómo, cómo se siente? Porque hay gente que usted sabe que lo destruyó, bolacha. Sí, sí, está bien. Sí, bueno, todo el mundo tiene derecho a opinar. Lo que pasa es que a veces uno, uno、eh, genera una imagen、eh, que a veces no es así.、Eh, Eh, antes de ser gobernador, yo soy un adulto joven que le gusta divertirse como cualquier adulto joven、eh, de esta ciudad. Con e x c e p c i ó n No, y la verdad, y, bueno, y uno disfruta y, y va a las discotecas dice, todo ese tipo de cosas. Lógicamente,、eh, no ve lo otro que uno hace, sino que ve la parte pública de uno en las discotecas y, y a veces bueno, alguna gente malintencionada dice, no, este se lo pasa en fiesta. Pero la verdad, uno ha demostrado lo, la capacidad porque uno lo ha n visto trabajando y, y nada más. Y la única manera de mostrarle a aquella gente que pensaba que no iba a ser capaz era demostrándole que sí, y eso es trabajando, trabajando por la gente, trabajando. Eh, las 24 horas del día, aunque parezca,、eh, digamos, un cliché el 24-7, pero se lo pueden preguntar a mi padre y a mi madre que ya no me ven hace varios meses. Me llaman por teléfono、eh, porque llego tarde, generalmente. Y h o r a s t á t r a b a j d o Sí, exacto. Es <risa> <risa> que la dejó ahí, no, man, no, no podía, no podía. h a e mucho q u a g u a n t en o c t r e Eso、no、es lo bueno. <risa> <risa> me pasa de repente. No vengo te más. <risa> No tengo más. Oiga, gobernador, yo también le quería consultar porque resulta que una de las cosas que se señala, por ejemplo, de usted es la cercanía con la gente. Me imagino que eso viene de ser una persona normal que después toma el mundo político. Es muy complicado el tema político porque usted tiene que defender ideas que vienen,、uh -huh. tiene que debatir en torno a diferentes temas,、uh -huh. tiene que agarrarse unos con otros, obviamente, por un tema de defender una posición con otra posición. Es muy complicado aprender ese t e m a porque hay políticos que llevan un poco más tiempo, que saben el tejemaneje y el. Sí, miedo, lógico,、dice. lógico. Hay, hay políticos que tienen un, un background mucho mayor, que ¿sabes?、Yo. Tirar la pelota, sí,、eh, pelota. Claro, tirarla para el lado.、Eh. Ah, dejarla reotando. b <risa>、ah, Pero la verdad es que lo que uno a veces eh, eh, no le gusta de este tema es. La política, la chimuchina de la política no me gusta.、Yeah. Eh, la política de verdad, la política donde se debaten los temas, donde se solucionan, los, solucionan pro, los problemas de la gente, esa es la política de verdad. La otra política no me interesa. Perfecto. Es, de hecho, un, un tema que se tiene que aprender. Porque la situación que comenzaba Cristian anteriormente,、eh, la posible. Porque usted es una de las figuras、eh, más representativas junto a otras también. Pero sí, que en、yo. este momento está más representativa del bloque de gobierno. ¿Puede haber a futuro.? Sí o no, pero a futuro alguna candidatura por el sillón edilicio o ya no quiere saber más con la. De aquí, de aquí es caso hasta los c i ¿no? no, de aquí no, m mejor... Porque eso, otro cachito. Otro cachito, pero, no, otro cachito. Sí, otro、no. cachito. sí eh, la、no、cosa, es,、no es, difícil, la no、cosa es proponernos más nombres, después sale y después ya. u e ve c o m o la regla, ¿no? Usted ve cómo se f i r m a después. no. La, hay hay, hay un, una frase para eso ¿la? que usan todos los políticos: uno descarta nunca nada. a d i j o que sí! ¡Dijo que sí! Dijo que sí. <risa> ay, ay, ay. Y el manejo, porque se acuerda que nosotros lo comentamos. De hecho, usted ahora、eh, tiene la posibilidad y el mayor desplante con la prensa.、Uh -huh. Pero, es eso es lo, lo que como, más me ha costado. En algún momento lo conversamos: que también el, el, el discurso público.、Sí. Ese es un tema complicado, de hecho. El discurso en general, los discursos públicos son los más complicados. Eh, eh, hay que tener、eh, muy claras las cosas.、Eh, a veces cuesta, depende del día también, porque generalmente uno no hace los discursos con un papel de frente. digamos,、claro. de, Y hay días y días para hacer un discurso. Hay días que me, los discursos me salen muy bien, otros días que no me salen tan bien.、Uh -huh. Y la verdad es que, bueno, se va aprendiendo en el camino,、eh, ustedes lo mismo lo deben saber.、Eh, a los primeros meses, con respecto a hoy día, creo que h a mejorado algo, sí, sí. algo más, digamos. Y la verdad es que,、mmm, con eso, me, uno está trabajando en e s e sentido, lo trabaja.、Eh, Con su gente, con la gente de la gobernación y, y lógicamente cada día va mejorando más. Y el tema de los discursos: cuando usted paraba arriba de una tarima y ve tanta gente que lo está mirando, ¿le molesta el volver nervioso de repente o no? Yo, yo me recuerdo alguna oportunidad de ver así, ver nomás. Y ponía nervioso v e r tanta g e n t e q u e e s t á Sí. <risa> No, yo he tenido.、Eh, el, yo, yo me acuerdo.、Eh, el primer discurso que di fue a los dos días de asumido como gobernador en una escuela en, en, en, en Franque, si no me equivoco, entregando computadores. Ya, perfecto. o j u a n Ricardo Sánchez? ¿O la, la que el, año el año pasado fue. El año pasado, en la que está el,、eh, ahí. Y la verdad es que. Frente era, había un puro micrófono habían, o、no、sé, 400, 500 personas entre muchachos y todo.、Eh, a, fue a Capela y la verdad es que no se lo deseo a nadie, es <risa> decir, a nadie ni me peor enemigo, porque la verdad es que me sentí, porque ni siquiera había una testera y cuando a ti te ponen una testera ayuda psicológicamente, ayuda psicológicamente.、Claro. uno se apoya y todo lo demás. Y resulta que estaba, saqué un papelito para acordarme los vocativos, ¿eh? los vocativos y. Estaba leyendo a quien tenía que nombrar primero que todo. Al Senado f e i r le dije honorable, en vez de honorable le dije ilustre. Bueno. <risa> ¿Tambi también. <risa>、ah, y la verdad es que. <risa> y, y... <risa> Hasta que empece guay. <risa> <risa> y lo peor, de todo es que, lo peor de todo es que estaba acordándome el vocativo y la gente se empezó a quedar callada, así como, como que ellos pensaban que yo estaba esperando que todo el mundo se quiera callar d para leer el gran discurso. Y, y, Hablada, y, y va, para, a hablar, para, va a hablar, va a hablar, y se calla todo el mundo. Yo digo, me temblaba todo, me temblaba todo. Y bueno, el discurso, no, no fue más allá de dos minutos. Y aquí están los computadores, Flores, gracias. muchas gracias. Y si vieron uno de palo, reclamo. De mañana a la n o c h o mañana n o e s fácil. No es fácil, hay cosas que son difíciles: los discursos,、eh, el, el frente a la prensa también. Eh, no es fácil hacer una declaración frente a la prensa. Y el resto. o Pero, pero llámelo un ratito más, ¿Cómo? por favor. Gobernador, una consulta、eh, <risa> a lo que se vivió el año pasado. Qué, qué, qué quiero quiero hacer una consulta. <risa> una consulta. Hacer.、Eh, con el tema del deporte. ¿Sí? A mí me tocó estar dos años cubriendo lo que es el área de deporte. Y siempre lo vi en el estadio. Y siempre hay una crítica ante lo que es hoy la municipalidad de cómo. Ayuda al deporte profesional、eh, hasta el año pasado. Y muchas veces no te encuentras a usted en el estadio. ¿Qué opinión le merece la, el apoyo que ha recibido el deporte? no solo del fútbol, sino que también del básquet、eh, en Osorno por parte del, del municipio. Muy, muy malo. Creo que、eh, Osorno se merece tener, no solamente el tema del fútbol, q e e básquet o la otra actividad. Y la verdad es que. Yo creo que ahí el alcalde debería preocuparse un poco más porque son necesarios、eh, eso, el, el, el deporte, acti...、eh, no solamente la actividad física, sino que el deporte competitivo, la gente los fines de semana para poder hacer algo, eh, lógicamente eh, necesita. Aquí llueve. Hay dos estaciones: sí, invierno la de, y la, la del tren. tren. ¿Ah? Eh, y la verdad es que la gente requiere entretenciones. No, en el mismo estadio. Claro, requiere. <risa> ya, claro, p e r e me ha b l a d Paren la paren、no, no, la no, no. <risa> no, y la verdad es que、eh, yo creo que debería haber mayor apoyo. En general, no solamente, a ver, perdón,、eh, está bien el, el municipio, pero las empresas privadas también tienen que hacer、eh, su esfuerzo. Esta, dejar, crítica,、claro. esta crítica es para todo el mundo. Aquí Osorno,、eh, yo me acuerdo de los provinciales de Osorno de los 80, 90,、uh -huh. era una maravilla, una máquina.、Eh, todo el mundo veía l estadio, era el estadio que más gente atraía.、Uh -huh. eh, siendo de segunda edición, muchas veces traía más gente que equipos de primera. Y se le denominaba el, el estadio mata, cementerio elefante? de cementerio de elefantes. De e l e f a n t e exactamente. Y resulta que hemos perdido eso y otras cosas más. c l a r la situación. Bueno, el deporte está trabajando con la corrida también. Sí, bueno. Y bueno. Mire, pasamos de un tema a otro. Yo, ha sido lo más complicado tener que saber de todo. Sí. Porque le preguntan de todo. De todo, todo, ¿no? de todo. hay que s a r Porque estar... la, la nueva ley que es. Sí, es horrible. q e los consumidores, <risa> que el transporte, que la electricidad, que la alcantarilla, que. Todo le preguntan. Exacto. Bueno, e s o es parte de la función de、sí. gobernador saber、sí. todo lo que e s t á p a s a n d o Me s i e n t o que usted estudiaba mucho cuando pasé en partido. Tomaba,、sí. leía.、Eh, la verdad que sí. Bueno, de,、eh, uno viene del mundo privado. Y la verdad es que.、Eh, Uno desconoce en cierta, en cierta medida lo que pasa en el mundo público y uno tiene que、eh, a, empezar a estudiar, como dices tú, y leer y, que, y cómo, cómo se hace esto, cómo se hace esto otro, que, y así, bueno, y, y empezar a, a, a montarse en esta máquina. Y la verdad es que、eh, en principio uno, mucho estudio y ese tipo de cosas, pero ahora vamos más encarriladitos, como se dice. Bueno, y estamos con el futuro alcalde. Perdón, con el gobernador. entonces. Estamos terminando Sí, porque n o están haciendo la asesora. Y... Oiga,、eh, cada cada bocinazo,、eh, oh. señor gobernador, por, no, sé、si、lo, no sé si lo escuchó. Los bocinazos. Nosotros tenemos、eh, un feedback con el público ¿Es el que、corazón? cuando nos está escuchando y algo les gusta, pasa por acá por Ramírez y toca la bocina. ¿Sí? s í Pero esa bocina... lo que había ahora era un taco. j a j a l e d a m o s las gracias, g o n o r por estar inaugurando este espacio de entrevistas. b o t e s c a r esa t i n a s e o r Por estar o、no, no, no, s inaugurando ahora, ahora, en... ¿no、los efectos especiales. ¿También? Sí, también. Dos、e no, aplausos al l o c m a s a s Vamos a, a buscarle. g o n o r q u e h a invitado. De hecho, mejor que no estaban ahí cuando hicimos la entrevista. q u e h a invitado para,、eh, cuando, cuando usted guste, muchas le quedaron muchos temas por conversar. De hecho, también de lo interno, de lo externo, de lo personal, de lo impersonal, de las situaciones que se vienen a futuro, <risa> de todo ello. Lo vamos a estar invitando, pero muchas gracias por inaugurar. De hecho, de verdad, este espacio de conversación que vamos a tratar de mantener en País Lobo、eh, PM. PM. No, PM. PM Así, Gonor, las últimas palabras, de hecho, para nuestros auditores que están junto a usted, no, no, no, no. para la gente País Lobo que lo está viendo, para la, la gente que va a estar en l n a l Para los 1094 tu, tu, tuiteros que tenemos. 930 amigos en Facebook. Sí, ¿Estamos bien? No,、eh, sí, claro. ¿Sí? Sí, sí, Mira, el, el último decía que teníamos 200 personas mirando lo que estábamos haciendo allí. Sí, no, sí, ¿Eh? sí. Mira p o su l d o Vino maquillado lo... usted. Sí, vino maquillado. Yo sé que no e n el estilo, o v e r a v a r m a de tres días? Claro, claro. Así que, gobernador,、eh, las últimas palabras no las trazamos, sabemos que tiene un compromiso y a viene en toda la actividad de septiembre. Sí. Hay que probar las duras. Uff. El desfile, ¿eh? a <risa> <risa> <risa> No, ya, no,、bueno. no, me agrado p o r estar aquí. p a i Ló, ojalá poder venir de nuevo. Encantado, usted, como panelista, son bastante simpáticos y una forma distinta de entrevistar a las autoridades, que la encuentro bastante buena y creativa, porque、eh, se, se, se le entrevista en otro ámbito, que es distinto a lo formal del gobernador, aunque sigo siendo gobernador、Pero、igual, y realmente me paso revoluciones y ahí por ahí alguien me me tira, tira l a o r e j a La carrera, dice.、Ah, que... Y insistir de nuevo en la carrera de mañana, por favor, a todas las familias que quieran participar. ¿A qué hora tienen que estar?、Eh, a las n u Entre v e e nueve y nueve y media para inscribirse,、eh, parte a las diez, pero ojalá que lleguen a la, entre n u e y e y media. Pero, por ejemplo, si alguien ve, va viendo la carrera y es un poco más lento y no quiere bajar al centro, pero ve que pasan por afuera, se puede sumar también, me imagino, ¿cierto? Y, no, no, es no, no, no es la idea. No, no, no es la idea. Que se bajen al centro. Que no la hagan corta, esa l o vamos a hacer nosotros. 9 y media inscripción, d i en z e el centro. Exactamente. Para que v a y a a tener el gobernador, es fácil identificar, va a ir con dos damas cada lado. Que e s también á n q que u í t a van a correr, ¿cierto? Corren, ¿no? No, no corren.、No no、Dijeron que tenían que La obra de coordinación, tú sabes, la c h i d a de las mujeres. Yeah,、oh. Yo me estoy preparando también para la carrera. ¿Sí? Sí, sí, sí, sí. Sí. ¿Dónde se va a preparar d i d i e Hay que ir al pasaje y vas a ir. El gobernador, el gusto musical es q u é es lo que le gusta, Kairugo.、Eh, maná, me g u s t a mucho、eh, el rock de los 80. Ya.、Eh, Y así, toda la música 80-90 me gusta mucho.、Ah, en general,、no. hasta incluso la música clásica también me gusta. ¿Eh? Sí, s、sí. no, s、sí, muy buena.、Eh, es que en e s t r o día tocamos este tipo, este tipo de música, algo así. No sé, ¿le gusta ahí sí? Sí.、Ah, ¿Le gusta? l e gusta ese tema? Sí, sí. Sí. Don Rodrigo, le agradecemos la gentileza que tuvo con nosotros.、M、muchas gracias por invitarme. e s t é muy bien. Dale audio, ¿no? Ok, muchachos, nos vamos. Con esto es ACDC, con este Shot to Trill, acá en País Lobo PM, hoy inaugurando la jornada de entrevistas e l gobernador Rodrigo Caguac. Acá está ACDC, arriba, pausa, ya estamos de regreso.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 13 minutos no se paran 13 minutos no se paran de las 8 de la mañana de la mañana ya no sé ni qué día ni en qué momento estoy viviendo estoy trabajando tanto que no sé me pasa me pasa un problema la verdad cuando estoy acá en la radio o en la oficina o cuando me llaman a mi teléfono me llama por ejemplo acá en la radio salto a eso b u e l a s tardes no de allá en salvo me pasa lo mismo c o n t e s t o e l teléfono cuando salgo a la calle de repente me llaman y digo p a i lo buenos días no perdón es por el concurso no está llamando por el concurso que hay concurso Oye, para la gente que nos está、o、viendo a l l á en su trabajo el jefe llega y le dice y usted dice: Sí, sí, sí, sí, jefe, me escucha, Tiene b u e retorno. Para la gente que nos está viendo <risa> a través de <risa> www.pailob.cl y esta vez solamente ve mi persona, por favor disculpar. Habíamos adoptado esta posición y colocamos la cámara así sí, para, el para el entrevistado. ¿ah? Así que lo vamos a mantener, discúlpenos,、nos. aguántenos un poquitito más. s r e v i s a m o s alguna información antes de ir?、Eh, sí, pero por favor,、eh, estaba justamente en eso. Quiero que me ayude porque la memoria no es buena. Ya, el、eh, bueno, lobo se llama, ya se lo dije. Ya,、eh. gracias, muy amable.、Eh. Bueno, ya había, lo c o m e n t a m o s a n t e r i o r lo vamos a r e p a s a r porque se, se perdió. Efectivamente, el emprender resultó con daños en un millón de pesos. Avaluado sí, finalmente los v i d r o s que se rompieron, ¿Sí? se fatigaron. Nelly Liches. ¿Hay tiempo para el amor aquí o no? Pero por supuesto, tenemos, tenemos un saludo. A ver. Buenas, buenas, buenas tardes. Aló, hola. ¿Hola? ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Miguel. Mi ¿Cómo? Miguel. Miguel. ¿De Miguel. ¿De qué parte、Miguel. te llamas, Miguel? Eh, de Raguabajo. De Raguabajo. ¿Y a quién le quiere mandar salud, Miguel? A Jessica. ¿Y A a Jessica. ¿Y por qué a Jessica? Es una persona especial para mí, ¿no? ¿Pero qué tan especial es? Muy especial. ¿Eso... ¿Cuántos años. No,、pues、Miguel?、Sí. ¿Tú? No,、ah. Miguel. ¿Cuántos años tienes? Yo. ¿Sí? 27. Ándale, y Jessica. 28. ¡Ahhh! Hay que colocarle puro f e Hay que colocarle todo al fa. Oiga, y sin ser obviamente ofensivo, pero ¿qué tal está Jessica? ¡Oiga! <risa> es lindo, por eso está enamorado el hombre. ¿Cómo? Es la mujer más bella del mundo. ¿Qué? Hay gente que tiene e r t e Usted está enamorado, ¿no es cierto? Sí, enamorado,、PC. qué bonito. Voy a tener que salir un ratito porque creo que. Chao, voy a amigo mío. No se preocupe, que lo pase bien. Gracias vale, por llamar. Gracias, Muchas、bien. gracias por llamar. Sí, vale, chao, chaval. Cupido anda. o Jessica, te llamó tu porro. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! y ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! h e h a e a h ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! h a e a h ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! h a i a h ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! Oye, pero no, fuera al l e s o sin camisetarse, sin nada. Creo que、eh, uno de los políticos. <risa> es la mejor entrevista que hemos tenido. <risa> <Es> <risa> la <risa> mejor entrevista que teníamos de que hacemos país no. Es la <risa> única. <risa> <risa> no, hemos hecho m u c h a más. No,、mala. pero、Muy、aquí es buena banda del g o b e r n a d o En、Muy、la tarde nunca habíamos hecho todavía.、Una. No, por eso digo. En, sí, perfecto. Muy buena banda del gobernador. Sí, Rodrigo Huegón estuvo con nosotros, ahora、sí、a h a b a á sido un TDUN. e No subimos nunca, l a a s e s o r a nunca dijeron dónde era el TDUN. e ¿El TDUN? e En la iglesia, iglesia de metodista de pentecostal. Ah, ya. ya. A, a mí ¿Qué? lo dijo el oído. ¿Qué queda? a Y l e dicen todas las cosas así. Estaba, estaba con los fones. o s n n t o c e Tenía que sacarme tío, los f o n o s para seguir escuchando a ustedes. <risa> Pero muy simple, muy agradable también. y que recordemos lo que dijo: que mañana es la corrida. Maña ¿Y mañana corre? ¿Él corre? Sí, no, si, no, no si, si él es corre mañana. ¿La harán alguna zancadilla no? o <risa> <risa> Ay, van a venir de la otra esquina digo: o a c c i d e n t e s o corredores! Van a encontrar en maquina con O'Higgins. Nosotros estamos haciendo una corrida paralela. Nosotros vamos para a r a s g La camioneta encima. No lo vi. i no lo vi! Cruzó con rojo. ¡Y bien! Oye, saludos que... para Víctor Mancilla. Dice: Hola muchachos, quiero un saludo para mi hijo Bastien Ignacio y mi niña Constanza Mancilla. Y acá los estamos mirando a través de la webcam. Saludos、eh, entonces para、bien. ambos, ¿nos dijo?、Eh, Bastien Ignacio, Bastien su Ignacio. niñito, r e c i é no n recién nacido, tiene un par de meses, y Constanza Mancilla. Y Constanza Mancilla, saludos para los dos entonces, que estén、Así、bien. Es. ¿No están mirando ellos también o、sí. esto es para menores? No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, v o no, no, no, r la disculpa del c a s o e s t o y s o l a m e n t e y o s a l i e no, d a cámara p o r q u e t e n í a m o s al g o b e r n a d o no, no, no, no, no, p o d e m o s n o podemos devolver la k a r m a sin cortar la transmisión. No es una película de terror. No es u s t e d Usted, no, usted así en la tarde. ¿Qué? Con esa barba americana. q u é se quiere parecer ¿Qué? a mí. No, no, a mí、no. bueno. Ah, ¿verdad? Sí. Para hacerme a mi gobernador. Ah. e n d r é que. ¿Tendré que.? ¿Tendré que d c i r lo m i s o s e d r é a u e decirlo a quién? Tengo un buen maestro yo en política. No, diga. Andrés Mujica. Ah. Promete, promete. ¡Éjale! No ha sido un buen maestro. ¿Sí? í u s a a ir para allá? Sí,、no, sí, es un hombre que se las trae. Oye, cuando sale este gobierno andaba repartiendo cargos como loco. <risa> ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cuando andaba repartiendo cargos? Ceremi de agricultura, de todo.、Sí. A la final no alcanzaron ni para presidente del Consejo de Padres Apoderados. Pregúntalo Pregúntalo dónde está.、Él. Oiga,、eh, se suma alguien más a Facebook. Rodrigo Álvarez Valderrama. Ahí está. Qué bien, oye, canta este tema que viene ahora, cabrón. A ver. Mire, ahí había otro, v a a ser transparente, a no toda la gente le gustaba el, el tema de ahora. Sí, no, no, no, n obviamente, o、eh, no todo l s Lo iba a leer justo por los o o s Ah, sí, es、ah, que d e c í que el gobernador no cachaba ni uno. No, no, pero son ni u n Dice que el gobernador no cacha ni u n a lo que está diciendo, se nota que llegó a la gobernación por pago favo de favores políticos. p u r s nosotros, más que hablar de temas políticos, hablamos y, de, y, de tú, la tú, persona. Y, mira, y de ahí, la actividad. tú, mira ahí, pero. Haciéndola, haciéndola. ¿Y tú crees que los gobernadores de los anteriores gobiernos llegaron por mérito? No, lo que pasa es que. ¿Crees que, <risa> que, que, no... que todos los que llegan a, en algún momento son por favores?、Pues, pero no por solo、supuesto. en este, sino a través de toda la historia de Chile. Toda l s o Los、historia. cargos a, de representación del presidente, porque la gobernación es representación del presidente de la provincia, o sea, no son de confianza del presidente y llegan por un tema que se elige al interior, no son votación popular. Por eso que.、Eh, el intendente hay... tampoco v o t votación popular en este, en el otro, en y, anterior, el anterior. En los que el a n t a r i o r Ninguno sabía bien lo que. Cuando llegó no tenían la menor idea. Lo、no. que hasta aquí se criticó cuando llegó el gobernador y todos lo sabíamos en prensa que le llamaban y no podían creerlo, era que no tenía ninguna carrera política, ni siquiera militaba.、Eh, me acuerdo, o, o、sí. militaba con. Pero eso fue el sello del primer año, o ¿eh? h a y、sí. mucha gente que llegó、eh, que no tenía un. Y hay mucha、político. gente que se fue y él permaneció. Y esa es la parte característica. Y nosotros que hemos hecho prensa, el gobernador bueno, tiene. Hay m tiene... u gente que balaba por f r e d y y todavía sigue trabajando. s、sí. Y, claro, y lo llamativo de, de este, de este gobernador ha sido la cercanía que tiene con la gente. De, es esta sí, de esta gobernación Sí, de esta gobernación. Me puse a leer lo que me dicen acá. Sí, que le mandaron una información. Ah, sobre el regimiento. Sí, tengo que subirla. Disculpe, no alcancé q u é pasa en el regimiento? No, no, e q u í hubo una actividad hecha. ¿La mañana lo c o m e n t a m o s No, fueron con、bueno. unos niños y compartieron con el coronel. En r e t e m a l e Ah, le imitaron n la cara también, ¿no? Sí, sí. Ahí fue y anduvieron a caballo los chicos y tuvieron como un día de militar. Espectacular para un niño, c h i c o p e r o chiquitito? Sí, pues. Misión, atención. Tú, yo, tú, ¿Tú tienes fotos? ¿Fuiste un día, día del ejército, no? No, yo no he ido. ¿Y quién es que h a visto una foto en feo a c b o k a r r i b a de un caballo? ¿Qué parece? No, no. Yo... Ya. Ese、no. es otro tema. ya Pasemos un poquito con la formación para que no quede tan colgado de lo que está pasando. Ya, ya, rápidamente, emprender. Fueron varios vidrios. Fueron 30、eh, finalmente. 30 vidrios. Lamentablemente, la señora señala que al ser detenidos, los jóvenes habrían dicho o habrían excusado una situación que obviamente debe ser investigada porque no se sé, descartan acciones que pueden llevarse al final.、Uh -huh. Pero que era porque este colegio no se había sumado a las movilizaciones、yeah. porque son tres menores que e s t u d i a n en el Liceo Ragüe. Que tiene una parte, obviamente, d e movilizaciones. Acuérdense que hubo un conflicto cuando estuvieron en movilizaciones. Llegaron los pares d y apoderados que no querían movilizaciones. Y h í h u n Hasta que se llegó a un acuerdo, una situación lamentable porque esto no es eh, eh, apoyo n、no, u e s t o esto es vandalismo plenamente. Es de decir, no se veía de nuevo. Sí, 2 me... la mañana, ¿Sí? los vidrios rotos, no interrumpió el normal proceso de,、eh, de, de aprendizaje, pero usted veía los vidrios con un cartón puesto y ese colegio obviamente tiene básica y media y los niñitos, obviamente, había lluvia de repente, no, no le llegaba, pero tú no puedes llegar y cambiar de inmediato porque no tienes un presupuesto, un millón de pesos, no es menor.、Eh, y se ¿Para? estaban cambiando algunos en ese momento, pero eran varios. Y, y otros trizados. Entonces es una situación. ¿Cuál, cuál era? Incubable.、Sí. Eso es vandalismo. Eh, arriesgan también situaciones que se pueden generar al, al final. De hecho, en estos casos, cuando son menores de edad, debería pagar el padre.、Sí. Pero lo que llama la atención es que ahora menos lograron apoyo. ¿Qué querían? ¿Qué querían? No, ¿Qué querían? ¿Qué querían? ¿Que no, ahora no, salgan los de la、no, emprendedora marchar?、Claro. Nos a p i e r a r o ¿no? n ¿ah? Ahora estamos marchando, ¿eh?、Claro. No nos a p r a m o s más. n o vamos a presionar. Me,、eh, ¿Llegamos voluntariamente?、Acá. No, n nos otro, a p i r o Estupidez. p r i m e r encuentro de comités de seguridad ciudadana n o s h o r n o Nos、Bien. cuenta Marce Martel. Este fin de semana. Con la finalidad de abundar criterios acerca de la forma en que cada organización funcional o territorial. Debe abordar el problema de la inseguridad en sus barrios, generando estrategias que les permitan enfrentar unido la acción de delincuentes. Este sábado se realizará el primer encuentro del Comité de Seguridad Ciudadana de Osorno. ¿No v e í a que a la misma hora la corrida? No. n o veo la hora, yo, ¿ah? ¿eh? ¿Pero aquí i b a n a ofrecer jugo y galletas?、Eh, sí, ¿ah? ¿eh? Lo que no hubo acá. <risa> Lo otro, que、se、no、complero. es menor. ¿Sabe s qué? Rescaté esta información ¿No? el día de hoy. ¿No? Eh, recuperan un cilindro de gas de 45 robado a jardín infantil del liceo. Ay, m pensé que se h a b í a perdido, el Gillo. <risa> es como igualito.、Qué、yo también foto, dije:、señor. Una denuncia por robo de un cilindro de gas de 45 kilos efectuaron funcionarios, intentar llamarlo para decir,、no, del no. jardín infantil del liceo Raúl el pasado lunes 5 del presente mes. En mi correo del Blackboard. Hecho delictual r e a l i z a d o el domingo en horas de la noche. Bueno, aquí los empáticos. Desde el momento de la denuncia, yo dije: Oye, qué difícil encontrar un cilindro de gas porque te lo l l e v a n y qué marca tiene. No tiene nada, ¿no? Claro, ¿ADN? No, no no se puede.、Dactilaria? Pero los chicos de la Vido, de la Policía de Investigaciones, se dieron a la tarea porque sabían que este jardín infantil que está ahí, que atiende a las huevitas la de los niños que estudian en el liceo, Ya.、Eh, era importante para ellos. Un, un balón de 45, yo no tenía idea, disculpe la ignorancia, cuesta sobre los 50 mil pesos vacío, lleno y llega a costar como 100 y algo, ¿no? Algo así.、Pero、no sé. Y bueno, y se dieron a la tarea, entrevistaron hasta que lograron encontrar que un caballero de estos que a n d a en un camioncito. e n c o n t r a l o s ladrones. ¿Y qué les dijo? Se los compro. <coughs> ya. Así que le pillaron. En 25 mil pesos lo compró el hombrón. Y dijo, no, sí, yo se lo s compré de buena fe. <coughs> pero ¿quién anda con un menor de edad, con un galón de 45 en la mitad de la calle vendiéndolo? Ah, y lo estaban vendiendo en la mitad de la calle. Claro, y él paró, el hijo, en 25.、Pero、en la mitad de la c e r a sí. Claro. En la mitad de la calle no. No, pero, pero hay pasaje chiquitito. Bueno, lo recuperaron y feliz el s e g u e gusta、tengo. la foto, sí. Sí, es que. s o n años de experiencia para sacar una foto. Sí, sí. El, el, el balón tiene un, una fachada bien bonita. Sí, <risa> llama, llama, llama, llama la atención. Llama la atención.、Eh, nos enviaron, esto no lo valen en demasía, pero consejo para evitar enfermarse este 18.、Ya. Lo envió Loreto Bustos, un saludo para la buena mensa de Loreto Bustos y también a su esposo Francisco Rey. ¿eh? Un saludo para ellos. Y él también es buen mozo. No, no, desde no. su punto de vista. Hay gente más b e l l a <risa> Ah, lo puede ver en w w w p a i s l o c l y t á n todos los consejos, ¿ah? ¿eh? Por ya, si acaso. No vamos、no、a gastarnos ahora en eso. p o r q u e eso no es comer tanto. Claro, y no beber tanto. No, no, no, no ya, sí, va, seamos, seamos serios para los consejos. ¿Usted fue a esto? ¿No s llegó、adoptar. información del Hospital Base? Vamos, súper rápido, í fui、tiempo. al Hospital Base de Osorno. ¿Es verdad que hubo una ovación luego del proyecto de hospitalización d o m i c i l i a r i a del Hospital Base sí, de Osorno? Sí, aplausos, gritos, saltos arriba. No se podían, lo, era gente adulta, pero aún así sacaban la chaqueta, la daban vuelta. <risa> era impresionante. <risa> hospital, esto se es realizó en el Hospital Base de Osorno. Hospital, dale, hospital. Y dice: e、oh, <risa> Mañana vamos ver Detalle aquí cuando estemos más serios. ¿eh? Oh, el caballero se puso ahí con la bolsa que tiene. ¿va? <risa>、sí. No fue una mujer, pero、sí, no se lo r i o Sin la chapa, y la serie mi directora del trabajo, Clara n Ferido de Fiestas p a t r i a s También está en w w w p a i l o c l Oiga, eso, es eso, l é a l o es importante, sobre todo para que tengan.、Eh, aquí sepan voy. Sepan quiénes ya, trabajan aquí y quiénes no. no. Por favor, ya. ¿Quiénes、esto、son los que trabajan? Lo, a, a, déjeme ver.、Eh, esto lo dijo la directora regional de Trabajo, Camila j o r d á n o Ya, con Andrea Gómez y Ladía. Y、eh, ya. A、ah, ver, el proyecto que establece que el próximo 19 de septiembre、ya. sea feriado irrenunciable para el, para el comercio, perdón. Ya, perfecto. Esto significa que supermercado y comercio deben cerrar obligatoriamente a contar del día 17, ya, viernes. A partir Sábado, de las、perdón. 21 horas. Ya, entonces,、ah, la, ya. Ya, entonces recapitulemos. Son supermercados y, y comercio. ¿Desde qué día? Del 17. ¿Y desde qué hora? A las 21 horas. Ya, ¿Desde las 21?、Ah, ya. A s t a la las 21 punto. en punto. Ahí está cerrado. Listo,、ah, ya, listo. No, no, que ahí van a pasar. No, no, a las 21 las puertas están cerradas. Clarifiquemos entonces: día 17 es día sábado, así que haga sus compras el día viernes. Sí, por favor, porque si no esto va a ser horrible. Y esto va a ser hasta las 6 de la mañana del día 20. Justo cuando llegan. De, cuando nosotros salimos a, Volvimos、Ahí. a trabajar. ¿eh? Ya, ¿Ve? perfecto. ya, y Con eso, ¿no? los detalles, la multa y todo、oh, lo demás,、no. mañana. Sí, pues no, eso no.、Eh, o lo puede leer ya ahora en triple W p a ir l u g o a o s l o mañana nos espera eso de las 7 de la mañana, 7 y media, vamos a estar dando esa información. ¿Le parece, don Cristian Correa? Perfecto. Uy, perdón. No, el lunes vamos a darle un detalle. Usted puede venir mañana a las 7 y media. El lunes tampoco es feriado. No, no, el lunes. No, no, no. no el lunes, perdón. ¿En serio de qué? Importante. 17 hasta el 20 señalado. Exacto.、Usted. Así que muchos juegan sus compras el 16. Pero mejor, alguien se va a a b a s t e c e r No, no, porque resulta que. s es esto... que, ¿sabes qué es lo que pasa? p e r o es que yo encuentro que hay una paranoia colectiva y lo provocan.、Sí. Oiga, van a estar cerrados los mercados, así que. Le vamos a dar el consejo d ó n d e tiene que ir. Oye, si nadie se d e s a b a s t e c e No, pero ¿sabe s lo que pasa?、Eh, Estas ¿No? fechas también. Bueno, me imagino. <risa> Estas fechas también son buenas para los locales más chicos. Sí, pero eso es para los trabajadores, no es para el local en sí. O, o sea, perdón, eso es para el local, no para los trabajadores. Entonces, si usted tiene un supermercado un poco más chico y quiere trabajar junto a su familia, lo puede hacer. Puede abrir el supermercado y trabajar junto a su familia. Si lo que pasa、sí. es que para los trabajadores del supermercado, no para el supermercado como estructura. Y ahí también aprovechan de ganar los locales más chicos que a veces se ven un p o c o Por estas grandes cadenas de supermercados que construyen zapatos, cajones de zapatos aquí en Vamos, n d a í No sé, s í que va a ser nuestro próximo pillador. Así. ¿Ah, sí, sí. Dalo、sí, ¿Sí? no、por hecho. Viene h o r p o m a n la próxima vez. Sí. <risa> el, el viernes. Viene el 19 acá en forma exclusiva. Claro. Para la gente que quedó con dudas sobre lo que dijo el gobernador en una entrevista a estilo propio,、Exacto. el podcast va a estar, yo creo que cerca de la medianoche,、eh, ya, tanto el podcast de la mañana, Como el de la tarde. Yo creo que el éxito va a ser el de la tarde. ¿eh? ¿No lo agarraron ¿no? a él de la mañana? No, ves que a v e u e s nadie en la mañana. Creo que voy a dudar si subo, pero parenlo t de archivo. a、no. l señor, porque siempre hay gente en la mañana que escucha y quiere volver a escuchar el de la mañana.、Eh, hoy día grabamos desde las 7 de la mañana. ¿eh? Mm. ¿Está completo el.? Ah, entonces no lo suba. No, no, está el, el programa de la mañana <risa> con Cristian. s a l u d o nos envió Claudio Salazar también. ¿eh? Sí, ¿Dónde Sí, í está Claudio? Sí, está recuperado, sí, está un poco mejor ya.、Sí. ¿Ya, está, ya está casi listo, dice que vuelve. ¿Volvió de Chile ya o no? Sí, ya está, ya、no, en Chile. Volvió a、oh, Chile. Verde Chile. Volvió, se、sí, h a b pasado votado. Yo quería que pase votado.、Ya. Nos vemos el lunes, ahora sí. ¿Vamos? Oh, sí, señor. Nos vemos el lunes. Perfecto. Nos vemos l u n e s Juan Pablo Angulo. m u c h a s gracias por estar con nosotros. Tu servidor, Cristian. Que lo pasen、vemos. muy bien, muchachos. Nos vamos. Que tengan bonito fin de semana. ¿Qué i ano s e r el fin de semana, muchachos? Yo creo que este fin de semana voy a estar tranquilo, pero voy a v e r e l partido mañana? El ¿Vale? el ah, el de sol, no. v a r、sí. a m o s va. m o s t o d í a A mí me toca viajar, así que no v a a p o d e r i r No, pero ahí lo tendré que escuchar. O、oh, se enterará el otro día de sábado, así que el domingo ya e n o l l a m a n Sí, claro, l a m ustedes me dicen cómo va el partido. ¡Ganó!、Oh, ¡Ganó! ¡Ganó, señor nieto!、No, no, no, no. Muchachas, que les vaya muy bien, tengan un bonito fin de semana. Mira, el partido no tengo idea, pero ahí e c h a o chao! o u e lo p a s e n bien! n s a l u d o s para todos ustedes! s